Juan Espil, querido, cómo lo viviste? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te te saludamos. Eh, Inimaginable que esto ocurra en la Liga. ¿Cómo anda muchachos, la verdad que lo viví de una manera, la verdad, emocionante. Fue uh -huh. eh, se dio una noche genial, redonda para para la organización, ¿no? Porque eh, como decía ayer, ¿no? generalmente cuando uno organiza algo así, un espectáculo importante, todo eh, generalmente el equipo va para atrás, ¿no? Eh, por cosas que pasan no en el deporte o no metes una querés que el partido termine pronto porque te sacaron 20, la noche fue una noche genial eh, la verdad que, que la gente acompañó de una manera excelente tres mil y pico de personas 200 personas se quedaron afuera sin poder ver el espectáculo y, y bueno fue un partido muy bueno nuestro el uno de los mejores partidos de la temporada y Y, y contento contento por eso no Se, cerró perfecto digo sí, sí. E, este como como pensado eh, yo te preguntaba sin imaginable digo eh, eh, con con toda tu trayectoria pensaste sí. que, que iba a pasar esto en algún momento no, la liga no, que iba a haber no, no, no. la verdad que esto está eh, a otro nivel realmente fue a otro nivel la, la, lo que hizo la organización lo que consiguieron con, con apoyo y, y, y este espectáculo la verdad que está, excede lo que es esta liga por lo menos eh, ellos están trabajando contra otra mentalidad no mentalidad muy, mucha mentalidad futuro eh, la organización está realmente pasando un momento muy bueno ahora falta que lo que lo acompañemos desde la cancha no uh -huh. eh, pero bueno la gente está acompañando la gente se fue muy muy contenta y ahora que fue un espectáculo hermoso no porque no solamente tratan de hacer eh, están están buscando algo fuera de sí, trabajo está basquetbolístico no que, sí. que, que el espectador se sienta a gusto que que pase un buen momento uh -huh. Sí, esto, esto que en algún momento hemos charlado con Pepe, con vos también y, y lo charlamos casi permanentemente bueno. eh, tomarlo como eh, espectáculo deportivo también, claro. digo, ¿no? M más allá de lo que pase en los 40 minutos o más Exacto, exacto. algo que nosotros, que, que en nuestra, nuestro país no estamos acostumbrados para nada ¿no? Y, y, y bueno, bueno, bueno y ojalá que se pueda copiar en muchos lados, ¿no? La gente está como nunca, Juan Y la gente está recuperando mucho lo que es eh, eh, disfrutar con el básquet ¿no? Eh, aparte de lo que le das en la cancha, digamos, tratar de hacer un buen equipo, un papel y, y, y jugadores representativos de la ciudad, eh, la gente está, está apoyando, sabe que es un proyecto interesante, que, que ya hay mucho trabajo atrás y que... Eh, todo Hablas de toda la ciudad Incluso participan muchos clubes Muchos chicos de otros clubes Se entrenan con nosotros Está realmente bueno es, es un proyecto digamos global para la ciudad Entonces eh, la gente está contenta Juan, eh, habías dicho el año pasado Que tal vez no ibas a continuar Te convencieron por un año más uh -huh. y, y dijiste que este era el último De sí, tu, de, de sí, tu sí. carrera eh, ¿Pensás sí. que puedes llegar a seguir Vinculada a tu vida eh, deportiva Con Weber Valley Estudiantes? De alguna manera puede ser puede ser todavía no es oficial ni ni bueno ya te digo son últimos meses de competencia lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando como como nunca eh, incluso bueno sintiéndome importante sintiéndome bien todavía físicamente muy bien así que eh, eh, es como que, como que sabes no que se termina y disfrutándolo al máximo sí puede ser que siga siga con las sesiones. eh, tuvimos alguna charla pero Ya te digo. Ahora pensando mucho en el momento, estábamos pasando un momento complicado y tratar de, de, de salir de este momento. Pero lo más probable, lo más probable que siga eh, vinculado de alguna forma. Veremos con, con qué cargo, con qué haciendo qué, pero pero seguramente seguiré. Juan, medio que la tormenta ha pasado, ¿no? Sufrieron mucho el impacto de, de la ida de Mojica y, y ahora un par de victorias, sí. ¿no? Lo ponen otra vez un poquito más arriba, siempre teniendo en cuenta que tiene el partido pendiente con Olímpico. Sí, sí, sí, pero bueno, hubo, hubo tormentas, es verdad. Uh -huh, uh -huh. Estamos algo nerviosos. Eh, no por, digamos, estas son cosas que pasan en el día y le pasan a todos los equipos. Fíjate, claro. Que, que a muchos equipos, al tener dos, tres extranjeros, estás, eh, son cosas que pueden pasar. Eh, Javier estaba realmente adaptado Estaba muy bien, muy contento Bueno, no sabemos si es una decisión que hay que respetar Porque es una decisión personal Y quizás ha tenido algún problema personal Y bueno, hay que respetarlo, no son cosas que pasan en la vida eh, Cuesta, ¿no? Cuando vos ya tenés todo armado de una forma El equipo con cierta eh, filosofía Cuesta después cambiarla eh, Roles de jugadores de fases no diferentes Pero bueno, ya está eh, Ahora incluso hemos perdido algunos partidos antes por, Compitiendo por ahí al final nos quedamos sin cierre de partido y, y, y bueno, eso lo, lo sufrimos un poco pero mira ya está, estos, estos partidos nos vienen bien para afrontar esta gira de cinco partidos muy muy difíciles que tenemos que tratar de, de competir ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Te llevo otra vez a lo que ocurrió anoche, extra basquetbolístico eh, ¿Por dónde pasa? ¿Por por ideas o por dinero? Que estas cosas sí. no sean más frecuentes Esta, que... esta y, o, y otro montón, ¿no? Sí, eh, sí este... mirá, yo creo que, que... ...sin dinero pues se pueden tener ideas... ...pero es muy difícil llevarlas a la, a la práctica... Sí, está claro sí. ...yo creo que el apoyo es fundamental... ...eso muchas veces... ...yo creo que muchos equipos tienen mucho apoyo... Uh -huh. ...pero eso lo vuelcan todo... ...a lo que es contratos contrato de jugadores... Claro. ...extranjeros... Eh, ...y nada, a, a infraestructura de... ...que es lo que realmente mejora el espectáculo... ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ...vos si te das a una, una, una persona... ...que esté bien cómoda sentada... ...que vea un espectáculo bueno... ...y va a ir más, va a ir más seguido y va a hablar... ...y va a decir, mira está barro lo que están haciendo... Sí y se va a sentir mucho más cómoda, ¿no? Uh -huh. Eso en nuestro país, eh, eh, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, que, que tuvo la suerte de jugar por el mundo, de viajar por el mundo, esas cosas son muy importantes realmente, y, y hay muchas cosas para hacer, y el espectador se va contento. Uh -huh. Sí, sí, sí, es uno de los puntos seguros a, a trabajar, y por los que más hay que... Lo que hay... pasa que nosotros, nosotros los argentinos, somos, y esto te lo digo con el conocimiento de causa, somos demasiado, digamos, eh, el resultado es fundamental, ¿no? Sí. Eh, es muy raro que se trabaje con eh, pensando en el futuro. Acá eh, nosotros queremos salir a ganar y por eso nos va tan bien en todo, también es verdad, nos va también en todos lados. Uh -huh. El argentino es ambicioso, es ganador, uh -huh. es cara eh, y eso es lo que está pasando también, ¿no? Eh, el jugador argentino se adapta a todo tipo de competencias. Eh, pensar de tres años, eh, sí, te puedo decir que sí, pero realmente quiero ganar mañana, ¿no? No, sí. es, eso eso es la realidad también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, es así. El, eh, hoy las victorias, este, do, Cuentan, dominan seguro, los proyectos. Seguro, seguro. Juan, seguro. Eh, nada, queríamos tenerte un ratito al aire. Sabes que siempre es un gusto, un placer que nos da mucha alegría, dale. este, tu presente y, y hacer extensiva las felicitaciones a, dale, a todo dale. el grupo de, de trabajo. Un abrazo grande a, a Brunito Altieri que, que hace un, bueno, un gran trabajo. Sí. Sí, sí. Abrazo, Juan y suerte con dale. lo que viene. Un abrazo grande, igualmente para todos. Chao, chao.